Hola, buen día Jorge, ¿cómo andas tú hoy? Muy bien, muy bien, queriendo hablar contigo sobre la economía y supongo yo en un día como hoy, Día Mundial del Turismo, de repente algo relacionado con el turismo, vamos a hablar, ¿sí? Sí, vamos este, a arrancar lejos y vamos a terminar cerca, cerca. Eh, bueno, eh, yeah. concretamente con el turismo acá de, de la región de Maldonado. Sí, este, Jorge, efectivamente, vamos a arrancar con eh, bueno el seguimiento de la noticia que hemos estado, de las novedades sobre que vamos a esperar a fin de mes con los combustibles. Bueno, hoy el, el crudo está en 92 con 21 en este momento, entrega en octubre, es, es casi un hecho salvo que pase extremadamente poco probable este que vamos a tener otro aumento de combustibles a fin de mes. En realidad El, el, el crudo se estancó entre los 90 y 93 dólares en la última semana, fruto justamente de la debilidad de la economía china, pero bueno, hoy está retomando, ya está un 2% por encima del cierre de ayer, un dólar con 82 por encima del precio de cierre de ayer. Eh, a propósito de la debilidad de la economía china, bueno, una de las eh, consecuencias de esto es eh, el debilitamiento que ya hemos visto en eh, eh, consecuente de nuestras exportaciones hacia ese hacia ese destino eh, y otro de los elementos es justamente lo que se ha estado mencionando eh, como el valor del dólar que ha estado subiendo un poquito en interbancario ayer con 38 85 pero si uno mira Eso vamos en perspectivas. Hace un año estaba, a esta altura del año, en septiembre, a 41,59. O sea, el dólar debería de subir 8,63 para igualar el precio que tenía hace 8,53%, ¿verdad? Para igualar el precio que tenía en septiembre del año 22. Y un 13% para mantener el poder adquisitivo de septiembre del 22. Y digo esto porque es el gran problema que estamos teniendo, un problema de competitividad muy fuerte, que además se agudiza con las dificultades que tiene concretamente Argentina. Y si uno mira las... Es la que lo que ha publicado el Banco Central sobre las expectativas empresariales, la encuesta de expectativas económicas, bueno, los empresarios entienden que el dólar al cierre del año 2023 va a estar entre 38 entre 38, el más pesimista 40, el más optimista. Quiere decir que en el peor de los casos, o sea, el más optimista de todos lo está dejando por por debajo de el, el valor nominal que tenía el año pasado a esta altura. Eh, y el cierre del año 2024, o sea, en diciembre del próximo año, est estaría entre 38,50 y 44. O sea, en todos los casos, eh, salvo alguna estimación para el próximo año, algún shock de algún tipo para el próximo año, ese año electoral, eh, estamos siempre perdiendo competitividad, con respecto a eh, la inflación que está este, teniendo Uruguay en este momento, que es muy baja, pero aún así daría la impresión de que el dólar no logra subir por encima de lo que es eh, la inflación. Y si y a partir de esto, justamente, estuvimos viendo un estudio que hizo el economista Javier de Aedo en el Observatorio de coyuntura Económica de la Universidad Católica. Eh, Javier de Aedo lo que hizo fue ver el promedio histórico de la competitividad de nuestro país con brasil y con argentina y con el resto del mundo pues yo me voy a concentrar con estos dos países que son los que en definitiva emiten turismo hacia el uruguay o sea principalmente eh, los que participan de las exportaciones de turismo de nuestro país y Maldonado en particular son el grueso argentina y un poco menos brasil bueno si miramos el histórico del siglo 21 o sea del 2000 hasta la fecha eh, y sacamos un promedio con Brasil estamos un 36% más caro, o sea, el promedio a la fecha comparado con el valor de fecha Uruguay es caro un 36% más en el promedio que hemos tenido de los valores del 2020 desde el 2000 hasta el 2022 incluyendo la pandemia, ¿verdad? Y con Argentina Si consideramos el dólar oficial, que en Argentina está atrasado, y eso es universalmente reconocido, aún con, con Argentina estamos un 14% en promedio más caros. Y si tomamos el blue, la diferencia es mucho mayor, 58%. Quiere decir entonces que por el lado que lo veamos, el dólar tiene que subir, tiene que aumentar por encima de la inflación y empezar a descontar estas atrocidades de... Eh, diferencias que tenemos. Eh, ¿Qué es lo que está atrás de todo esto? Bueno, claramente la política monetaria eh, restrictiva que ha llevado el Banco Central y la fiscal expansiva, claramente hay una, una inconsistencia muy fuerte en la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos. Y bueno, y las consecuencias son las que vemos. Algunas positivas, ya hablábamos en la, la charla pasada. En este año va a haber un récord de venta de cero kilómetros, que se compran en dólares, probable, tam, probablemente también de electrodomésticos. Todo lo que es en gasto en dólares, con un dólar barato como está, tienta a el gasto. Y eso también lleva a que gastemos más nosotros en turismo y que menos se gaste en turismo por parte de los extranjeros hacia nuestro país, ya aquí es donde queríamos terminar un poco el razonamiento. El dato es que a partir de la pospandemia, ¿sí? en el primer semestre del año 2023, el turismo receptivo cae un 30% a nivel general y el emisivo sube un 100%. Entonces, ¿sí? El saldo con Argentina por primera vez es negativo en tema en tema de turismo, o sea, se gasta más en Argentina que lo que los argentinos gastan en Uruguay. Concretamente con Argentina las exportaciones de turismo, o sea, el turismo receptivo nuestro, cae un 18%, mientras que el gasto uruguayo en el exterior sube un 108%. Esto comparado el primer semestre del año 2023 contra el primer semestre pre-pandemia que fue el 2019. Y acá tenemos dos elementos interesantes para ver. En primer lugar, dado lo, lo mal que está y lo caro que está nuestro país, la caída del turismo argentino para con Uruguay no es tan fuerte como podría haber sido y como es el resto del turismo. O sea, del resto de los orígenes cae muchísimo más De lo que cae el turismo argentino que viene a nuestro país. Y eso, dentro de todo, es una noticia eh, un poco prometedora, porque si el argentino eh, generara el mismo impacto en Argentina que el que se genera en otros países, la caída tendría que ser superior al 30% sí mientras que con Argentina solamente ocurre un 18% y en cuanto al el gasto de turismo uruguayo en el extranjero concretamente en Argentina no es de extrañar es simplemente ver las últimas cifras que se han este, publicado con respecto a la gente que va a hacer gasto de compra verdad y de turismo en ese país. Quiere decir que en, en lo que tiene este que ver con Argentina hay una resistencia en cuanto a el rechazo o a la posibilidad de que eh, menos turistas vengan de ese origen hacia nuestro país, más allá de todas las vicisitudes que han estado viviendo, tanto el año pasado como este. En síntesis, la, tem la próxima temporada obviamente no va a ser buena, como tampoco fue la temporada anterior, sin embargo la caída no va a ser ni por asomo la que podría haber sido si el origen del turismo en lugar de argentino hubiera sido otro otro eh, otro país como sea chile Paraguay en fin cualquier otro Estados Unidos, Europa, las caídas son muchísimo más profundas que las que eh, las que se generaron desde el lado de Argentina eso habla bueno de que hay distintos motivos más allá del económico felizmente que hacen que los argentinos vengan a veranear aquí a Maldonado y al Uruguay, porque de lo contrario, repito, las caídas tendrían que ser mucho mayores. Así que no son buenas las noticias en el fondo, pero por lo menos no son tan malas, Jorge. Eh, el hecho de las eh, diferentes etapas electorales que puedan quedar por delante, ¿puede condicionar lo que suceda con Argentina? Yo creo que no, Jorge por dos motivos, en primer lugar da toda la, la impresión de que el futuro presidente de Argentina va a ser el economista Javier Milei salvo que pase algo muy raro, pero por lo que se está viendo en las encuestas y en lo que el sentimiento inclusive cuando uno va a Argentina y habla con la gente, da la impresión que él va a ser el futuro presidente y el mercado ya tomó el dato y lo hizo en los primeros días después de las elecciones internas que tuvieron ellos, quiere decir que en el caso de que Milay sea finalmente eh, este, electo como presidente vamos a tener una situación en el corto plazo similar a la que tenemos en el momento y si no ocurre eso la situación no va a ser muy distinta porque ya el mercado este, en, en cuanto a la continuidad del oficialismo sería más de lo mismo que teníamos antes de la pandemia quiere, antes, perdón, de, la, de las pasos quiere decir que por un lado o por el otro el mercado ya tomó Eh, este lo que podría estar pasando a futuro de todas formas, reitero me parece que salvo que también ocurra algo muy extraño no veo mucha posibilidad de que se reviertan las tendencias que hay en el día de hoy y creo que el mercado opina lo mismo Mauro, gracias por tu aporte nos reencontramos bueno, la semana que como viene como siempre, con gusto Jorge la semana que viene nos vemos, buena semana para todos igual para ti, chao Frecuencia abierta.